Bueno, pues dejamos el estudio y ya pasamos a lo que ha sido nuestra semana jerecística. Y vamos a empezar por donde lo dejábamos la semana pasada. Empezamos por el torneo por equipos de Santa Lucía, decimotercera edición, ¿no, David? Sí, esta es la decimotercera edición del que torneo. Que ya, de ya empezaba a rodar el fin de semana pasado, empezaba el sábado, ¿no? Sí, el sábado día 20 dio comienzo el torneo, sí. Bueno, ¿cómo, y, cómo y bueno, fueron las primeras rondas? Bueno, la verdad es que bastante bien, ¿no?、Eh, el torneo se desarrolla, como ya anuncié a s e m a pasada, se desarrolla el sábado por la tarde, jugando una partida, y el domingo por la mañana, en varios fines de semana. El fin de, este fin de semana tendremos la segunda la, la segunda, la tercera ronda y cuarta, perdón, o la segunda jornada, por decirlo, ¿no? Podemos llamarle a una jornada de rondas del fin de semana. Y bueno,、eh, Como dices, este f i n de s e m a n a empezamos. Y bueno, la verdad es que ya ha habido alguna sorpresa que otra.、Eh, por comentar un poco, el torneo se juega por sistema, por sistema de liga, entre ocho equipos, todos contra todos. Jugaremos. Bueno, el torneo,、eh, la verdad es que está, tiene una nómina bastante buena, porque ya que hay, hay equipos de primera división, de segunda. Y, y bueno, en este, to, creo que la 11, que es de tener de, de momentos descendido el año pasado a tercera división, pero bueno, es un equipo más o menos de segunda división. Sí, sí, ¿no? Pues es un torneo, ya podemos decir, con bastante categoría ¿no? y bastante fuerza. Y bueno,、eh, la nómina es,、eh, Bueno, por decir al campeón del año pasado, nombrarlo, es el c r u s de Fonte Carmoa, que este año también ha repetido participación. Después tenemos al, a la e s c u e l a de Pontevedra, que en esta ocasión. Participa con dos equipos, con el equipo A y con el equipo B. Luego tenemos Salsa de la Roca, que es un fuerte equipo de Vigo, donde Denigran, Juan lo conoce. ¿No? d e n e、eh, g r á n Sí, d e n e g r á n Ah, perdón, de Vigo no e s ten... verdad, eso lo d i j i s t e s una vez. Es la discusión de lo de Marín y Pontevedra. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo. Perdón. Y bueno,、eh, está en la Roca, está. Pues a d r e Bouzas también de Vigo. Que estuvieron a punto,、sí. a punto de subir el año pasado a primera. A Promoción y luego al final、mm. eh, se quedaron en segunda. ¿no? p、bueno, Está r o bueno e n ahí el Sadre Lucena l también y de Vigo y el Mosefesa de Wilders, ¿no? que es un equipo también de Vigo. Que fue、pues, segunda que estuvo ahí también. Es que que división, también cuarto, ¿no? quinto. Os a c o r d a i s el año pasado estaba ahí en el grupo、sí. a, punto, a punto de subir. Bueno, pues sí,、eh, sí, sí, está, sí. está muy muy interesante. Se han jugado.、Eh, bueno, antes de que sigamos, ruta, sí, se puede...、Sí. la crónica.、Eh, tenemos crónicas c o l g a d a en Tabla de Flandes, Flandes po, y po, en San Pontevedra. Exactamente. No, ahí podéis ver no solo todo lo que está contando David, podéis、eh. profundizar en los resultados, en participantes y, sí, y en las fotos. toda la, la información: clasificación. Algunas fotos y emparejamientos, y tenemos todo el desarrollo ya del torneo. O sea, sabemos ya todas las rondas, como es un sistema por liga, ya sabemos las rondas que se van a jugar y demás. Y bueno, entonces、eh, este fin de semana se juegan las dos primeras rondas.、Eh, hubo un pequeño percance en el encuentro, c r u z a d o en Fonte Carmoa y Once, que i n c l u d o en Fonte Carmoa no, no pudo e asistir por un problema. Y bueno, intentaremos que este fin de semana se solucione y se juegue la ronda entre ellos. Para que no altere mucho el, el transcurso del torneo. Y por el resto de los encuentros, bueno,、eh, Sadre Bozas se enfrentó al Sadre Lucena. Y bueno, hubo un resultado de muy, muy igualado: dos y medio a uno y medio, ganó Sadre Lucena. La verdad es que es un resultado, viendo, viendo al Sadre Bozas del año pasado, que, bueno, que comentabas en la liga, que había estado luchando por, el, por subir a primera y el año pasado en este torneo mismo. Lo había hecho bastante bien, me, me extrañó bastante por, por, porque los dos equipos el año pasado también jugaron y q u e d a r o n bastante mejor el b o z a s al final. Pero bueno, es un resultado bastante igualado en el cual Lucena al final se impuso ¿no? por dos y medio, u n y medio.、Eh, bueno, luego estaba predestinado ya el encuentro entre los dos equipos de la Escuela s de Pontevedra, ¿no? el A y el B, como es reglamentario, tienen que jugar en la primera ronda los dos equipos. Y también el, fue el mismo resultado. El, el Escuela o sea, de Pontevedra、A、se impuso por la mínima al equipo B, dos y medio, uno y medio. Un poco sorpresa, es que, ¿no? Sí, sorpresa, pero realmente no hemos conseguido aún ganarles porque sucedió lo mismo en la liga y, y viene sucediendo bastante continuamente en los últimos años, ¿no? El equipo A y el B、pues、nunca se suelen ganar por mucha diferencia, la verdad. En la liga también n o sucedió, ¿no? Había un equipo A y un equipo un, equipo un poco mejor que el otro, ¿no? q u El tenía e que subió y el que se mantuvo.、Uh -huh. Y bueno, al final también fue así, el resultado fue el mismo: dos y medio, uno y medio. Bueno, eso también deja que ver que las escuelas de puntera e tiene, tienen bastantes talentos y, y bueno, están bastante igualados, ¿no? Cualquiera puede estar en un equipo o en el otro. Entonces, eso está bastante bien. Como digo, el otro encuentro fue el Sade Fonte Garmoa contra Once que no se disputó. Estamos pendientes del resultado. Y el otro fue la Aroca contra la d e f e s a de Weiler, que la Aroca se impuso por 3 a 1. Muy buen resultado. Si no recuerdo mal,、eh, creo que hubo dos tablas. Creo que no hubo ninguna derrota por parte de la Aroca. Y bueno, fue un, un, buen, un buen comienzo para el equipo de Laroca, n o que fue el que, más, el que se impuso por, por más puntuaciones en esa primera vez. ¿Cómo, ¿Cómo es el, los desempates aquí en esta liga? El desempate es, el, es a puntuación total. O sea, o sea se suman todos los puntos y el primer desempate es el Sonnenberg. O sea, primero, primero es la suma total de los puntos de todos los tableros, ¿no? Sí, sí,、Pero、sí. Sí,、eh, o sea, realmente la puntuación de clasificación es e l puntuación total, ¿no? Y el primer desempate, en el caso de, de, de empate, ¿no? Por decirlo uno, o ¿no? sí. Pues el desempate sería el Sonnenberg. Sería la, el multiplicar por, los, por el resultado que has hecho, con, ¿no?、Eh, si, por ejemplo, has sumado, has quedado 3-1 contra Mosefesa, pues el a r b o l a s u m a r í a tres veces la puntuación final de Mosefesa, ¿no? Y así sucesivamente. El desempate que se usa en la liga realmente, en la liga gallega, es、sí. el mismo desempate que se usa. n o era por, bueno, aclar por aclararlo un poco sí, a todos. Sí. sí, sí. O sea, es, es, es putación total, se suma el total de puntos. Algún año a lo mejor metemos sistema olímpico o el 3-1-0、ah. o algo así, pero ya veremos. Y bueno,、eh, la segunda ronda es la del domingo por la mañana, pues fue un poco también emocionante y hubo alguna sorpresa. Que, que tenemos que destacar. ¿no? En, bueno, en primer lugar, Mosefesa ganó 3-1 al s a l e r Lucena. Bueno, un resultado bastante amplio para Mosefesa, que, que se recupera del, del primer e n c o n t r o de danza contra la Roca. Después, tenemos e la GD11 que jugaba contra la Roca. Y en esta ocasión, la Roca volvió a repetir el resultado, ganando 3-1 al equipo anfitrión. anfitrión perdón. Y bueno, con eso, la Roca ya suma 6 puntos de 8 posibles y. Y es lo que le lleva al liderato de momento, ¿no? Tres, dos rondas. La verdad que, que es un equipo que ya ha ganado dos veces este torneo, si no recuerdo mal, a través de estos 13 años. Y bueno, es un equipo muy fuerte, ¿no? Bueno, Igual. En el año pasado habíamos quedado terceros, ¿no? Sí, el año pasado、eh, vienen a quedar terceros, sí. d Atrás de sabes Fonte Carmoa、es? y d e s p u é s de Sandres Pontevedra.、Sí. Y, y bueno, este año. Y, y bueno, es un equipo que siempre va a estar ahí en la lucha, ¿no? Y bueno, ya lo ha ganado dos veces, ¿no? Al principio de hace años, pues lo, lo ganó dos veces. Luego,、eh, había uno. Un, bueno, en la segunda ronda nos hemos encontrado un encuentro、eh, fraticida, ya que jugaban, van a jugar todos contra todos, ¿no? Pero bueno, tan pronto, pues ya se encontraron el primero y el segundo del año pasado que comentábamos ahora, ¿no? Fonte Carmoa con la escuela de Pontevedra. Y el resultado en este caso fue favorable para el equipo de Pontevedra. Que ganó por la mínima, dos y medio, uno y medio.、Ah. Y bueno, eso ya le deja algún margen de, contra Alcide Fonte Carmoal, que obviamente es un rival a tener muy en cuenta. Tiene un resultado menos, pero, pero es un rival a tener en cuenta para, para, el, para el final del torneo, ¿no? para la disputa del, del campeonato. Esto, estas r o n d a s fueron sábado tarde y domingo、sí. mañana, ¿no? De, de, sí. Semana, y y esta semana se sigue. Sí, esta semana se sigue. Bueno, y por destacar, el domingo por la mañana también en la Escuela de Pontevedra B ganó 3,5 a s a d r Bouzas, que la verdad es que es un resultado bastante amplio y, y de, de hecho es el resultado más grande que se ha dado en el torneo hasta ahora, en los 8 encuentros disputados. Y la verdad es que eso le coloca a la Escuela de Pontevedra B le coloca empatado con, con el A, con 5 puntos en el, seg en el segundo y tercer lugar, n o los dos equipos de Pontevedra, detrás de la Roca, un puntito de la Roca.、Ajá. Y bueno, nada, este sábado remotomamos、eh, la, la, la tercera ronda y el domingo la cuarta. Y bueno, el sábado ya la verdad es que tenemos un encuentro también importante que es enfrentar a Laroca, que va primero, con la Escuela de Pontevedra, que va segunda. ¿no? En lo cual ya, ya empezaremos a ver un poquito más algún resultado importante y ya de cara al resto del torneo. ¿no? La clasificación por darla, tenemos、sí. Laroca 6 puntos,、eh... Escuela de Sáenz Pontevedra 5. Escuel Sáenz Pontevedra B, 5, m o s e f e s Sandewilders, 4, s r e n z Lucena, 3,5, s r e n z Bouzas, 2, y luego aquí con una partida menos disputada, Cruz s r e n z Fontecarmoa, 1,5, y Ajedrez 11, 1. n o Está ahí、eh, quizá la gran sorpresa, Cruz s r e n z Fontecarmoa, que el año pasado fue el campeón, y que este año, aunque ganara, bueno, si consigue ganar 4-0,、eh, se pondría muy arriba, pero bueno, se va a ser difícil eso, ¿no? Sí. Eh, bien. Bueno, i e n b eso es lo que ha sido hasta ahora.、Eh, este sábado y domingo, ronda normal. Y luego hay la finalización con ronda doble dentro、sí. de dos fines de semana. n o Sí, después de, del puente este que va a haber en noviembre, jugaremos el día 10 de noviembre y el 11. El 11 de noviembre será doble ronda. Así El domingo se jugará por la mañana y por la tarde. Bueno, pues esto está siendo el. El, el decimotercer torneo de Santa Lucía de la o n c en e el cual, bueno,、eh, gran espectáculo con los equipos aquí del sur de Galicia. Y bueno, pasamos al otro evento que hubo esta, este fin de semana pasado importante: fue el penúltimo torneo del circuito escolar. Ahí en el circuito escolar, pues ahí nos fuimos a Villa García de r l s a en el auditorio municipal.、Eh, bueno. Mismo entorno que otras veces, el auditorio, los alrededores del auditorio. Y bueno, vamos a, a comentar un poquitín lo, los resultados. Antes, comentar un hecho que no sé, David, tú que tienes mucha s experiencia que yo,、sí. me sabrás decir.、Eh, pasó en la ronda número 6 del Sub-12, y lo viví en primera persona porque enfrentaba la ronda quinta, no la sexta, la quinta. Eh, jugaba el jugador de Fonte Carmoa,、eh, Bou, Marcos Bou, contra Mireya Represa. Y、eh, se llegaba bueno, a una partida, aquí se jugaba 20 minutos finish, se llegaba a una partida en la que, bueno,、eh, se cerraba muchísimo la posición, con estas que tienen todos los peones desde H hasta a, prácticamente enlazados. Ah, bueno, a cada uno de ellos faltaba un peón, con lo cual podía haber alguna ruptura, pero estaba muy difícil. Mirella consigue、eh, ganar dama, pero por caballo, por alfil y torre. Y llegan a un final en el que Marcos tiene torre, un caballo que estaba muerto, no tenía dónde ir. Y alfil y caballo por caballo, torre y dama. ¿no? Sin embargo, les quedan apenas 30 segundos.、Eh, Mirella tenía a lo mejor 30 y Marcos 20. Y bueno, movían, pero de una forma un poco. s i n sentido. Sin sentido, bueno, aparte, decir,、sí. cada uno en su lado del, del tablero, ¿no? sin poder <risa> sí, avanzar sí, sí. por el otro. Y Marcos para, bueno, pide tablas, Mirilla rechaza las tablas y para el reloj pidiéndole al, al árbitro tablas. ¿no? Uh -huh. Entonces se llega a esta circunstancia en la que, en la que bueno, sucede de vez en cuando en las partidas de rápidas, en las que uno de los jugadores reclama,、sí. rápida, reclama tablas porque la posición está muerta, digamos. Sí. Entonces el árbitro aplicó el criterio de p r e g u n t ó a Mirella si ella tenía un plan para ganar.、Uh -huh. Mirella le dijo que sí. No sé si incluso se explicó un poco, pero le dijo que sí. Y sí. el árbitro、eh, mandó seguir, mandó seguir, pero、uh -huh. le dio a Mirella dos minutos más. Entonces, una cosa,、sí. ya la primera cosa, es un poco extraña, ¿no? Le da dos minutos a Mirella para que demuestre que es mate. Sí, y sí. entonces la partida sigue. Mireya realiza una rotura por la columna F, creo que es. Ahí、sí. consigue una descubierta de Rey. El peón progresa a la tercera, a la segunda. Y en ese momento le cae la bandera a Bo. Bien,、sí. le cae la bandera.、Eh, yo, yo la verdad que pensaba que bueno, le caía la bandera y habría perdido. Entonces el árbitro, el, y luego incluso viene el árbitro principal, el b a r i s t o Rodríguez, y confirma que、sí. la partida debe seguir. Debe seguir, sin el tiempo ya en el, en el reloj、sí. de, de Marcos.、Eh, de, dice que, bueno, que Marcos ya no puede ganar, pero que Mireya puede hacer tablas o ganar según lo que suceda. Claro, a partir de ahí la situación se torna un poco extraña. ¿Por qué? Porque Mireya está jugando con, pues, con un minuto, un minuto y poco, y Marcos、sí. no tiene、sí. tiempo. s a impresión, o sea, sí. O sea, realmente podría estar allí、eh, cinco horas sí, sí, sí. O, o diez días. Sí, sí. Viendo a ver cómo ganar, la verdad es que la posición ya la tenía bastante perdida. Y la verdad es que tras unos 10 minutos o así en el que intentó defender su posición, pues acabó perdiendo. ¿no? Sí. Pero me quedó la duda:、eh, nunca había sucedido eso de si realmente es así, si realmente、eh, se puede bueno, dejar al, al yo... jugador seguir de forma indefinida.、Eh, no me sé el reglamento, obviamente, no, Todo, no, no me lo sé. Yo puedo hablar por experiencia. Lo primero que habría que ver es si en partidas de 20 minutos, a finis, se puede reclamar. Es que no sé si está considerado ritmo rápido, semi-rápido, pero yo no, creo que no se puede reclamar tablas. Sí,、no、sí, sí, sí, sí. Perdón, se puede. No, estoy confundido yo, sí. Donde no se puede reclamar tablas es cuando hay incremento. Sí, no, no, es verdad. Tienes razón. Perdón. Es verdad. No, entonces, claro, yo la situación que yo conozco. Es,、eh, por ejemplo, que le he aplicado yo en algún torneo de Santa Lucía, por ejemplo, siendo el árbitro, o me ha sucedido a mí como jugador, cuando tú reclamas tablas, que creo que son dentro, si no ha cambiado eso, dentro de los dos últimos minutos, tú reclamas tablas por especulación de tu rival por el tiempo.、Eh. No puedes reclamar tablas por otra cosa, ¿no? O sea, tú、sí. si、reclamas tablas por especulación de tu rival, tú, a ti te queda poco tiempo y te están especulando con el tiempo. Entonces, yo el ejemplo que a mí me sucedió, que me hicieron, una, me, me hicieron cuando reclamé, me hicieron jugar, y como yo hago también, así lo, lo hago yo también cuando soy árbitro en algún torneo, hago lo siguiente: o sea,、eh, s í le das dos minutos,、eh, o sea, al, al, al jugador que tiene más tiempo, le das dos minutos para que demuestre realmente, como decía,、eh, que demuestre que hay un plan ganador, ¿no? Entonces. Ahí dejas jugar, pero en el momento que se cae, o sea, tú sigues jugando, el árbitro tiene que ver la partida y si la bandera se cae, se cayó y perdió la partida. En el caso de que haya, se haya visto la partida, que ha habido un plan de progreso y bueno, s、pues, e ha ido a buscar el mate, no se,、no、se especula en ningún momento del tiempo, ¿no? Es la, o sea, habría que interpretar eso, que, que, el, que el jugador pues, ha hecho un plan para progresado, ha, movido, ha creado su ruptura o ha buscado el mate, ¿no? O lo está buscando. Cuando se cae la bandera, se c a e la bandera. Entonces, ahí el árbitro decide si dar tablas porque el rival realmente no ha buscado ningún plan, ningún plan para progresar, se ha mantenido quieto o s í ha buscado. Entonces, pero se decide en el momento de. Yo conocía, se decide en el momento de caída de bandera. No sé qué que a q u í se aplicó otro yo... criterio. No sé cómo está la r e g u m e n t a c i ó n tampoco, o no sé si ahí el árbitro no, bueno, puede decidir. Yo puede supongo、decir. que Evaristo d e b i ó hacerlo de forma correcta. Entiendo, sí, sí, de no, hecho, l u o Sí, quizás ese, ese, en ese aspecto el árbitro puede decidir su criterio ¿no? propio, y ese fue el de Alvaristo.、Sí. Y, y obviamente, r e s p e t a b l e también. La única situación que se da es eso que decías tú: ¿no? que el jugador que se le ha caído a la vera no, no tiene tiempo y puede echar un buen rato ahí. Y, bueno, y, y también para el torneo, para el desarrollo、sí. de todo. e n o fue una circunstancia curiosa, son de estas、eh, particularidades reglamentarias. Que、sí. no suceden tan a menudo, sin embargo, bueno, se han dado aquí.、Eh, la verdad que fue un momento muy intenso para todos, para jugadores,、claro. árbitros y, y espectadores. Y bueno, fue muy bonito de ver.、Eh, y bueno, me gustaba comentarlo porque la verdad que fue una circunstancia que es la primera vez que yo la vivo. Sí que he vivido momentos en los que hay jugadores que reclaman tablas y e l á r b i t r o dicen, bueno, pues que progrese y tal y cual. Pero nunca había visto la secuencia de incremento, perder el tiempo. Y tener que demostrar el, el mate al final. n o、claro. eh, Bueno, salió bien, como decía yo a alguno. Menos mal que no tuvimos que pedir aquí la pizza y, <risa> y, y venir a la semana que viene a ver、claro. cómo seguía la cosa. n o Pero bueno, nada, eso fue una anécdota. El torneo muy bien、eh, en el centro de Villagarcía, con un tiempo precioso.、Él、se disputó en todas las categorías:、eh, sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Pena del sub 16, que como sabéis. Pues ya no está metido en estas categorías escolares. Empezando por el sub 8, 28 niños.、Eh, los dos principales clubes、pues、fueron Fonte Carmoa, con 10 niños, y la escuela de Saez Pontevedra, que llevaba bueno, a cuatro chavales.、Sí. Y ahí en la clasificación、eh, volvió a barrer pues, el que está、eh, ganando y que ya es el campeón del circuito, César Pérez de Apoza.、Sí. En esta ocasión se nos quedó ahí fuera. Nuestra apuesta,、eh, Juan Manuel Martínez Montes, sí, pero, pero se quedó empatado ahí al cuarto y quinto lugar con los dos jugadores de Benchosei,、mm. Yago Godoy y Mateo González, que ocuparon el cuarto y el quinto,、eh, con cuatro puntos y medio. Solamente el desempate ahí por un punto de b u s h h o l algún rival ahí en la décima mesa que no le, no le dio ahí el, el puntito que le faltó. Y bueno, que acá quedado sexto Juan Manuel, pero bueno, así.、Mm. Eh, buen resultado. Primera niña quedó Cecilia y destacar el campeón César, segundo Andrés. Y quizá muy, muy interesante, podéis ver la foto en, en Tabla de Flandes o en Club de Sade r la Loca, que tenemos.blogspot.com, que tenemos una crónica.、Eh, a un chaval del Club de Sade Fonte Carmoa, Luca Rey Chimera.、Eh, lo veis ahí, pequeñito, pequeñito, pequeñito, con cinco años, tercero en el torneo. Ahí espectacular, ¿no? Entonces, sí, la verdad que me hablaron los padres de él y, y con cinco años está muy bien la v e r d a d Está ahí peleando con los mayores, se estira para conseguir、sí. el, el tal.、Sí, sí. eh, impresionante, ¿no? Impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso fue el, el subocho. Ya este es el penúltimo, la penúltimo torneo del circuito, el circuito. Termina, termina ya dentro de dos semanas. Hay un parón esta semana y el día 4 tendremos la final en, en Orense, en Spourense. Aquí el campeón, ya es César Pérez de Apoza, sin ninguna duda.、Mm. El segundo puesto está ahí entre Andrés Rodríguez Ferreiros, que lo tienen casi asegurado, pero le、eh, está ahí muy cerca Yago Godoy con 60 puntos. Es la única duda que tenemos. Y en Chicas, pues aún no está decidido porque, si bien Cecilia González López. De s a r e z Benchosei es la primera y lleva todo el tiempo de primera, pero tiene nueve puntos. Y la segunda,、eh, que es Usía Rodríguez Yáñez, también de Benchosei, solo puntuó en una ocasión con seis puntos en los maristas, precisamente Orense. Y atención, que vuelve Orense y si consigue un buen resultado, le podría quitar el, el campeonato a su compañera. n o Aquí decir que. Bueno,、eh, los dos primeros del campeonato de Galicia siguen ahí, los dos primeros, si bien en este caso se cambian las tornas y César、eh, va a ganarle a, a Andrés. ¿no? Sí. Bueno, eso fue el sub 8,、eh, muy interesante, Bueno, con niños muy pequeñitos jugando, hay más niños de 5 y 6 años jugando, y bueno,、eh, partidas muy interesantes. Luego lo que fue el sub 8. Bueno, Crónicas de todo esto podés i encontrar en Tabla de Flandes y también incluyes a De La Roca. Hemos hecho una crónica de, de la participación de, de los jugadores en la que podés i ver Bueno, pues cómo fueron quedando y, y algún comentario. El comentario este de la, del, precisamente de la jugada del partido de, de Mireya contra Marcos la podéis, la podéis leer ahí. En el sub 10,、eh, los tres clubes que más llevaron fueron en total 37 niños. 8 de Fonte Carmoa, 5 niños que llevasteis ahí de la XP、sí. y 5 del Peleteiro. Y aquí fue el único torneo en el que hubo、eh, un poco de, de rodillo, porque ganó de forma apabullante pues,、eh, Alfonso López. Que... Completó todas las、sí, rondas,、sí, ¿no? Fue, fue el único jugador que completó todas las rondas y completó todas las partidas, digamos, ganadas. Y bueno, 7、eh, de 7. De hecho,、eh, pasamos directamente a la clasificación del circuito. Aquí, el primero campeón ya es Martín Penavarela, que lleva jugando los últimos dos, dos torneos en, en la categoría superior, en sub-12. Sin embargo, Alfonso López González, como vuelva a ganar en Orense. Eh, acordaros que ha ganado en Sangenjo, ha ganado en La Barca, ha ganado en Pontiñas, ha ganado en McDonald's, ha ganado los cuatro últimos torneos. Si gana en Orense, se quedará a un punto del, del campeonato.、Eh, uh -huh. Buenísimo final de, de temporada, digamos, ajedecística de Alfonso, que se pasa por encima del campeón gallego Jorge Méndez Real. Y bueno, va lanzado al subcampeonato y ha, le ha faltado un torneo para ser campeón, digamos. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, la, el, el torneo、eh, es el gran campeón: fue, fue Alfonso, 7 de 7.、Sí. Jorge, en este caso, quedó segundo. Yo、eh, creo que solo perdiendo con Alfonso, ¿no? Porque hizo 6 puntos. Sí, no tengo aquí.、Eh, podemos recuperar, creo, los emparejamientos. Y puede que tengamos a. Con quién perdió exactamente, pero. Sí, será lo más lógico, con seis puntos sobre siete lo más lógico es que jugaran entre ellos y、sí. ganar Alfonso. Y el, el tercero, de, bueno, en este caso del torneo, fue Martín Fernández c a r v a l l a l de Casa Juventude, y c e r r a n d o el podium, bueno, pues el chaval de nueve años, Martín Gómez Carreño, que viene a estrenar su El Azo 1539, con nueve años, y, y quinto quedó David Padilla Picuasi.、Ah, sí. De chicas, Ángela Rodríguez f e r r e r o s quedó por delante de, la, de Paula García y también por delante de Daría, la jugadora de Chantada,、eh, que, es, eh, que es la campeona gallega actual. Aquí, eh, cambio eh, no hay en la categoría, ya decíamos, Martín Alfonso y Jorge, o Santa Alfonso que pasa por encima. Paula, sexta del circuito,、eh, tiene ya、eh, asegurado el campeonato femenino porque la siguiente chica. Es Daría Pérez, la campeona gallega de Chantada, pero tiene 11 puntos y, y Paula tiene 49, con lo cual, bueno, ya tenemos、eh, campeona del de circuito femenino y aquí también está la cosa ya decidida. El,、mm. en, el, eh, en, el, en el torneo sub-12, bueno, ahí、eh, faltaba en esta ocasión, nos fue a jugar Miguel Puga, con lo cual. Y ahí no se pudo completar el superpodium habitual. Sí. Que suele venir el ¿no? don, pero bueno,、oh, igual. Igualmente dominio la Casa de Juventudes. ¿eh? Sí. Otra sí. vez, ¿no? Bueno, fue. La Casa de Juventudes está siempre ahí, ¿no? Sobre todo Bryce y Alberto y Miguel. Sí, ya lo venimos comentando y los sub-12 de la Casa de Juventudes, la verdad, en los dos últimos años vienen siendo, claro, s dominadores de la categoría. Aparte de Gabriel Roma. O... Sí, Gabriel ¿no? está jugando ahora estas, estas, estas partidas rápidas. Entonces, los que más niños llevaron fueron 29 en total, 7 de Fonte Carmoa, 4 Albatros de Albatros de, de La Guardia, que acercaron 4 jugadores. Y bueno, aquí el torneo lo empezó dominando Bryce. Bryce, que bueno, e s t o h a c n d o b a j a d e r quedó un poquitín más débil que en otras circunstancias, en las que bueno, no fue tan tan sólido, conseguía buenas posiciones, pero no conseguía liquidar、eh, las posiciones finales. Al final hacía tablas contra Alberto,、eh, perdón, contra, contra Alberto Iglesias, pero acababa perdiendo.、Eh, perdón, perdí ó n p e r d en este caso con Alberto Iglesias y por eso le, le pasaba a Alberto. Y luego volvía a jugar y no conseguía ganar, yo diría, contra Sergio López c a r v a l l a l no estoy muy seguro. Al final, aún así, conseguía llevarse su campeonato. El campeonato lo llevaba Alberto Iglesias Fijó. Bryce e tenía que conformar. Yo creo que hizo tablas con Alberto y tablas unas tablas más. Porque Alberto ganó todas y se produjo una circunstancia un poquitín extraña.、Eh, todos los jugadores de arriba estaban ganando.、Eh, Alberto, Bryce, i r e i a había perdido contra Bryce, había ganado esa partida contra Marcos y había perdido contra Bernardo Rebollo en una, en una española ahí muy, muy fuerte. Y acabaron jugando、eh, Alberto con jugadores que tenían cuatro puntos y cosas así. Y entonces, bueno, se dieron una, una, otra circunstancia curiosa que. Bueno, se dan estos torneos, pero que yo creo que los padres debíamos、eh, evitarlo lo más posible. n o Última ronda, mesa número uno, Alberto Iglesias f i j ó con seis puntos, un punto de ventaja frente a Bryce, tenía el torneo en su mano,、uh -huh. con Marcos Bovallejo, que tenía cuatro puntos y que él, por algún extraño motivo, había calculado que medio punto le daría、eh, el quinto puesto.、Bien. Son estos cálculos <ríe> de la penúltima ronda, ¿no? Pero bueno,、sí. eh, hay que jugar. Entonces el árbitro da inicio a la partida, jugaba, no sé, Alberto contra Marcos,、eh, Bryce estaba jugando contra, no sé, contra Sergio Carballal o algo así, Mirella jugaba contra Martín Pena Varela,、sí. eh, Bernardo contra, no me acuerdo muy bien ahora contra quién, pero bueno, el caso es que. Sin haber tocado una pieza, levanta la mano Alberto Iglesias, acude el árbitro y dice:、eh, Son tablas, hemos acordado tablas. Yo, hombre,、eh, a ver, hay que jugar. ¿no? Yo creo que estos torneos, ya que、no、los juegas, juegalos hasta el final, pase lo que pase. Hombre, pero... <ríe> puede ser,、no? claro, claro que sí, ¿no? <ríe> medio, pero u d e e s e d i aparte es que es e n jugar. Me parece bastante, bastante fuerte ¿no? la decisión.、Bueno. Obviamente hay que, hay que jugar ahí. Y yo creo que, bueno, soy de la opinión que hay que, que enseñarle eso a los chicos. ¿no? Pero bueno, hay que, chico. hay que salga lo que salga, ¿no?、Mm. Eh, a sí, esa la、bueno. actitud competitiva. Y bueno, hay que ganar e intentar salir a ganar. Y bueno, no, no acordar tablas. Sí, bueno, si la partida se da y no se puede forzar o lo que sea, pues está que sean tablas, ¿no? Que, Al final realmente no, no, no perjudicó a nadie más que a, precisamente a Marcos Bo, que seguramente、sí. podría haberle ganado incluso a Alberto Iglesias. De hecho, si l o hubiera ganado、eh, con 27 puntos en el desempate, se hubiera colocado. Por... b u、bueno, perjudicar sí perjudicaría a Bryce, ¿no?、Mm. O Bryce tenía c i o... No, c No, Bryce, Bryce efectivamente le perjudica a Bryce. Bryce hubiera ganado, o sea, si hubiera perdido Alberto, Bryce hubiera ganado el torneo. Efectivamente, tiene s razón. Porque、sí. por un punto de busco lo hubiera superado y eh, también、eh, Marcos hubiera superado a Mireille, hubiera quedado el cuarto y Mireille quinta.、Eh, claro. es, un, es una circunstancia, creo que es difícil colocarlo en las bases. Pero Hombre, a ver, obviamente habían evitado. está claro que, que Alberto actúa en consecuencias. Si, si peligra su torneo, obviamente él está en su derecho de decir que, que puede perder tablas, ¿no? Pero bueno, no hacerlo tan exagerado sin jugar, ¿no? Pero bueno. Eh, obviamente, es, esto viene de, de, ya de muchos años, ¿no? entonces, claro, hay que retomar la norma, como tú dices, y quizás sí habrá que poner p、pues、unas e eso, s u normas estrictas que no se puede permitir el acordar tablas. Y bueno, esto es lo, lo de siempre, ¿no? q una e siempre se va u circunstancia extraña. Al final, ahí、sí. Alberto primero, Bray segundo, Bernardo Rebollo, que, que muy buen torneo,、eh, queda tercero, m i r e i a cuarta, ahí. Y Daniel González Idís, otro s de los que hizo un torneazo, el jugador de Arteis, el jugador precisamente del club de Óscar de Prado que entrevistábamos la semana pasada,、sí. pues queda quinto, superando precisamente a Marcos. Y así terminado, el circuito ya está ganado por Miguel Puga. Bryce, con 80 puntos, ya tiene asegurado s u c a m p e o n a t o Y el tercer puesto, en principio, lo tiene、eh, Alberto Iglesias con 67, si bien Mirella. Con 59 y Sergio López Caraballar con 59, tienen ahí、eh, pequeñas opciones de arrebatárselo en la última... En el n e último bueno...、Eh, torneo allí en Esporense. Alberto debía hacerlo bastante mal, quedar séptimo, octavo, pero bueno, en esto del ajedrez、eh, hemos visto a Alberto puntual por debajo, con lo cual hay que esperar hasta el final y esperar lo que hacen los demás que ya han demostrado que pueden ganar torneos. Y bueno, a ver qué es lo que sucede. Tanto con Sergio, m i r e l a y Alberto. Un poquito de emoción aquí. m i r e l a ya tiene ganado el, el femenino.、Eh, con 59 puntos. Y queda por disputar precisamente ahí el, el tercer puesto. Ya llegando al final del circuito. Poquito poquito queda por disputar. El sub 14, que era el último. También grandísima participación. Bueno, 30 jugadores en el sub 12. Y en el sub 14, pues también、eh, tuvimos 27 jugadores. Participando 26 realmente en, en la categoría en la que, bueno, vuelve a participar el jugador de Tenerife, como decían por ahí, que no e r a de Tenerife, sino que ha venido de Tenerife, Julio Suárez. Que,、eh, bueno, <risa>、eh, tanto Fontecarmoa como Portas llevaban seis jugadores. El número uno era el tal Julio Suárez, este,、mm. el próximo gran maestro. Sí, <risa> tiene arceño, o e r a ¿no? Tinerfeño, sí, hubo un, una anécdota ahí, porque al final, cuando entregaron los premios, el, bueno, el speaker de, de entrega de premios fue nuestro Juan Andrés Bayón,、eh, y presentando, dijo: Bueno, bien, venido de Tenerife Julio Suárez Gómez, Ajá. y Ajá, se quedó con la cosa de que venía、claro. de, desde de Tenerife, ¿no? Para jugar el torneo de g a r c i a Bueno,、claro. está, el torneo está bien, pero. Para venir desde Villa García, la verdad es que usted tiene que estar muy. Tiene <risas> que estar muy, muy mal.、Sí. Eh, bueno, supongo que hay más torneos en Tenerife que para venir aquí, ¿no?、Claro. Por bien que esté este. Entonces, bueno, ahí Julio no cedió nada, solamente dos tablas.、Eh, tablas con Alberto, yo creo que tablas con Adrián, si no me equivoco. Aún así, Adrián consigue los mismos puntos que él, seis puntos. En tercer lugar quedó Alberto. Eh, que tuvo ahí una derrota. Cuarto, Miguel Picos Maiztegui. Y quinto, Alejandro García Álvarez. Es una pena que algunos de estos chavales, como Julio, Adrián, Miguel, este es su, su penúltimo torneo del circuito, porque jugarán en el o r e n t e y a partir de ahí, el año que viene, solo les irán quedando, pues como a, empieza a ver ya, en, en, habéis tenido ahí en Pontevedra, o en l a l i n o en muchos otros.、Ah, los torneos a s o l u t o s ¿no? Para poder dar cabida. A los chavales que están deseando. Sí, o en alguno, como creo que Norense, ¿no? Que hacen en su 16, 18 también. Obviamente que se mantiene ahí un poco fuera. Sí, sí a l g u n o que se mantienen. a a t a r también ahí la, la actuación de la primera chica, Andrea Dorado Mejide, que le ganó una partida a, al que comentábamos la semana pasada, Ángel Domínguez, que venía de ganarle a Rafa Rodríguez. Pues、mm. ahí tuvo una, un final、eh, trepidante de. Si no me equivoco, t o r r e al Filidama, en el que. Eh, Andrea consigue meter el a l f i l a Dama en la diagonal principal y de repente Ángel se da cuenta de que h a y mate en uno porque tiene su rey、eh, totalmente cerrado ahí en G8 y bueno, inevitable se tiene que rendir tablas también hizo después con,、eh, con el jugador de,、eh, de la guardia Dani Lomba y bueno Ángel no pudo pasar del octavo puesto venía de jugar las lentas y bueno, hasta las rápidas en esta ocasión Se le han atragantado un poquito. Aquí el circuito, pues no lo va a ganar Julio, porque Julio Suárez no empezó muy bien、eh, el circuito y t o d las primeras partidas que no teníamos a Alonso López Carballero y Adrián, el que va a ganar, ha ganado ya. ¿Estás bien? Hola. Hola. <risa> No, ¿Me escuchas? No te nos caigas ahí. h ¿eh? <ríe> Ole, no, no sé qué pasó. Bueno, pues、eh, Adrián ya es líder, campeón. Alberto、eh, no puede conseguir ganarle, aunque está a seis puntos. Pero si yo no me equivoco por el cálculo, el peor resultado de Alberto, que tiene dos victorias y tiene cinco segundos puestos y un tercero, es que ganando, el, el tiene ocho puntos, subiría. 4 y se quedaría en 86, con lo cual. No, no sé muy bien, pero creo que Alberto tenía que ganar los dos torneos. Sí,、si okay. hubiera, los dos hubiera conseguido ganar el circuito. q u e d a r í ahí poco a poco. Y Julio, pues viene acelerando ahí. Julio, está la clasificación está Adrián 88, Alberto 82 y Julio 80. Julio es un poco distinto porque Julio tiene en este momento 8、eh, torneos, su peor resultado son 6. Con lo cual podría meterse en seis más. Entonces, los tres primeros van a ser claramente Adrián, que es el campeón, y Alberto y Julio se disputan el segundo puesto precisamente en Orense. ¿no? Entonces,、ah. bueno, va a estar emocionante. Aquí en Chicas, Andrea ya es la campeona, con 23 puntos. La segunda, Sofía Doval, tiene ocho, con lo cual ya lo tiene ganado. Y,、eh, bueno, un poquito de emoción en este segundo y tercer puesto. Puesto para saber cómo termina, cómo termina el circuito. Al final, lo que decíamos, salió el grandísimo Juan Andrés Bayón, que como me decía, no quiso ganar en esta ocasión. Y bueno, se nos fue、eh, ¿Sí? bueno fue se nos fue por, ahí, por ahí un poquitín abajo,、eh, en el puesto 17, pero bueno, porque se tenía que coger fuerza para la, para la traca final. Claro, tenía que hacer lo de speaker y entonces estaba mejor centro. a d Colgamos ahí una foto de la vista general. En esta ocasión fue más íntimo que, que otros años, en la que la entrega de premios y regalos se realiza en el, en el auditorio. En este caso se habilitó una sala anexa, un poco más recogida, pero muy bonito. Tenemos una foto colgada ahí panorámica en c l u z de e s t a r o c a en la que se ve a Andrés,、eh, Juan Andrés b a y ó n、eh, pues、dando los premios, acompañado de la, de la insignia de McDonald's. Eh, en el que fue dando uno a uno los premios, y luego el gran sorteo en el que b、bueno, u el n o e mejor regalo fue la bicicleta que fue para el pequeño de los Martínez de Roldán a Pablo. Y nada, con eso concluye el torneo. El circuito, bueno, pues ya solo queda esta semana de descanso y la semana que viene, el día 4, se cerrará en Orense. Están abiertas las inscripciones. Y bueno, todos los que q u i e r a s participar, animaros. 250 jugadores, como decías tú, David, hay sub 16, pero también limitado a sub 1800. Porque、sí. Al final, eso está limitando que vayan uno o dos jugadores. Tampoco、no. ¿eh? <risa> es una no, gran. No, no, no. Y Bueno, esto es lo que ha sido.、Eh, los próximos torneos tenemos el de e Lorenz d el día 4 de noviembre. Este fin de semana, precisamente, de 1 al 4 de noviembre, se va a disputar. Eh, otro torneo más en Ferrol. En este caso se va a disputar en el precioso Casino Progreso de f r a n z a ahí en Mugardo, s lo que hemos jugado ya dos o tres veces. Pues、eh, os lo recomiendo: un sitio precioso, súper acogedor, súper amable, en el que podéis estar viendo el partido de fútbol mientras jugáis al ajedrez, ¿Ah? sin ningún problema.、Eh, sí, no、pero bueno, se juegan a 90 más, 90 más 30, se van a jugar. Eh, en total seis rondas: dos rondas el día uno, que es día no laborable aquí en España. El día dos, a las seis de la tarde, se j u e g a otra ronda. El sábado se juegan dos rondas, a las diez y a las cinco. Y termina el, el domingo a las diez de la mañana. Con lo cual, incluso、eh, l o s que q u e r á i s ir luego a r e n s e al cierre del circuito, no podéis jugar el torneo, pero bueno, podéis ir al cierre. Entonces, bueno, torneo interesante porque e salen t a 90 más 30. Y luego ya se acaba de anunciar el que ya es un pequeño clásico de estos, de estos momentos, que es el torneo Ciudad de Lugo. Sabéis que ya llevamos tres años disputándolo de, en varios fines de semana, tipo los que se juegan por ahí adelante en Tenerife o en, o en Canarias o en, o en Cataluña, por ahí. Con lo cual se jugará el 10-11, coincidiendo con el cierre de Santa Lucía. Pues、eh, a las 10, 4 y media tarde y 4 y media tarde, el día 17 y 18, es decir, siguiente fin de semana, lo mismo, d o s partidas el sábado y el domingo, y finalmente se cierra de la misma manera, p、pues, u el s e día 24 y 25, a las 10 y a las 4 y media. Para todos los que queráis pues bueno compat compat compatibilizar un poco pues, otros torneos, otras、eh, obligaciones. Pues hay tres v í e s que se pueden pedir de medio punto, y bueno, se jugará, pues como siempre, allí en el Parque La Frixa, el espectacular Parque La Frixa que tienen en Lugo, donde dan cita campos de fútbol, de fútbol sala, de modelismo, sitios de entrenamiento de, mus de grupos musicales, un sitio espectacular, p r e c i o s ahí en Lugo, y bueno, habrá trofeo para el campeón y luego premios en metálico. pues Desde 450 euros al primero, 250, 225, 200 y 100 euros hasta el sexto clasificado, y luego por tramos de 1800 sin ELO, de la Escuela de l u g u e z a Femenina y sub 10, sub -10 trofeos, a los tres primeros, y los demás,、pues、70, 40 y 20 euros. Podéis ver más en, en open de lugo.blogspot.com, que como siempre、pues、están abriendo un blog específico. Para cada uno de los torneos que se disputan. Y bueno,、eh, como siempre, Pablo Castro nos llevará a un gran torneo、eh, en el que b u、bueno, e、eh, nos n o permitirá seguir jugando al ajedrez, porque justo después ya tenemos sesión en diciembre. Por un lado, el torneo Memorial Ramón Escudeiro, que ya está anunciado,、eh, fechas y todo, ¿no, David? Sí, Pontevedra lo organizaremos desde el día 5 de diciembre al 9. En el casino mercantil, y bueno, e s p e r a m o s que sea un bonito homenaje. Bueno, siete, siete rondas desde el miércoles al domingo, y nos permitirá, y luego al tiempo se jugará para los del norte, digamos, el de p o n t e de Ume, del 6 al 9. Con lo cual, es aquí, podéis empezar a jugar al ajedrez lento, ahora que terminan ya los, los circuitos escolares, pues ahora en Santa Lucía, que esté i s jugando por aquí por Vigo, y si no, desde el 1 de noviembre. Hasta el día 9 de diciembre podés jugar sin parar un gran,、eh, un gran puñado de partidas lentas, pensadas, reflexionadas y gozando del ajedrez a fondo. n o Bueno, pues no sé si hay alguna cosilla más, David. No, pues m e y mal de no.、Perfecto. En principio, nada. Que haya, a ver si nos vemos este fin de semana jugando en Santa Lucía. Bueno, aquí estaremos, seguro. Y bueno, y la semana que viene. Tendremos más información. Pues venga, hasta la semana que viene, David. Muy bien, un saludo. Hasta luego,、bueno.